Hola, muy buenos días a todos Buen comienzo de año Y bueno, para nosotros en la próxima semana será el comienzo formal Dentro Bien. de la programación ¿Hay novedades? ¿Hay estructura que se repite? Tenemos algunas ideas La estructura del programa va a ser la misma uh -huh. Pero con algunas incorporaciones Va a haber una compañera ex ferroviaria Que va a poner la faceta femenina dentro del programa Que era una uh -huh. deuda que teníamos pendiente desde hace bastante uh -huh. También vamos a incorporar ahí el análisis No solamente de la cuestión de género Sino también de los adultos mayores que es un tema que venimos tocando, quizás medio de costado, más que nada con lo que tiene que ver con los jubilados uh -huh. y con las coberturas hacia la tercera edad y los adultos mayores, pero eh, que ahora va a estar en la voz de nuestra compañera Melia Becci, eh, acompañándonos semana por medio. Una semana va a ser de género y la otra va a ser de adultos mayores. A eso se va a incorporar las miradas de nuestros compañeros que son sociólogos, abogados, La mía particular uh -huh. y la de Mati desde la filosofía Y la idea es tener diversas miradas sobre cada tema y tratar de profundizar en eso Después vamos a tratar de acompañarlo con buena música Como para amenizar todo eso de la mano de, de la Tinku ¿La compañera exferroviaria en qué línea trabajaba? Ella trabajó en APDEFA, que es el personal de dirección ferroviaria uh -huh. Trabajó en el MITRE, también es eh, compañera De uno de aquellos que fue dirigente en los 90 de la huelga del 91 la histórica huelga exactamente, ella fue parte de esa huelga a pesar de no ser del sindicato de la fraternidad de los pocos que pararon de APDFA uh -huh. eh, este compañero falleció Luis Peralta, de quien hemos hablado en más de una oportunidad en nuestro programa y es la hermana también de Roberto Bechi otro compañero que era secretario de una seccional del Sarmiento en aquel momento que es autor del libro Ferrocarriles Argentinos Crónica del Saqueo y también eh, ha desarrollado trabajo social ella en este momento está trabajando en un colegio porque claramente como todos aquellos fueron luchadores en los 90, no se reincorporó al ferrocarril, claro. siguió trabajando por otros lugares, actualmente trabaja de auxiliar en una escuela y sigue haciendo trabajo social y militancia social en su barrio Así que las miradas que tiene son bastante amplias Ha participado en los últimos tres encuentros de la mujer Y la verdad que nos parece una incorporación Que a nosotros nos pone muy felices uh -huh. Porque es una compañera muy lúcida Que tiene mucho para dar Y que nos da la oportunidad de tener esa mirada A la vez de la experiencia con la novedad de lo que ella va adquiriendo y va aprendiendo en sus ámbitos de militancia claro. y está muy interesada también con meterse con esto de adultos mayores y si Dios quiere, en el transcurso de este año o el próximo, ya se jubilaría también. Uh -huh. Así que bueno, con toda esa experiencia se suma, recordame el nombre. Amelia Becci. Amelia Becci, así que bueno, bienvenida Amelia también a la Tincuna con este 2022. Así que Ilvanando Historias va a ser el espacio que ella va a compartir con nosotros cada semana. Y después sigue socializando ideas. Exactamente ¿no? donde vamos a tratar de eh, que se combinen o que se crucen las miradas sobre temas uh -huh. entonces desde Socializando Ideas quizás Amelia por su parte y nosotros desde la nuestra vamos a ir intercalando temas que se relacionen entre sí y que creemos que tienen que ver con los intereses de nosotros los trabajadores y en muchos casos del de ferrocarril, por ejemplo ella va a tocar también el tema del rol que jugaron las mujeres en las huelgas que ahora en marzo se cumple el aniversario en el 91, en el 92 y el rol que tuvieron aquellos que hoy son adultos mayores pero uh -huh. que fueron como condicionados por la historia del movimiento obrero en la Argentina y lo que pasó con esos ferroviarios y lo que pasa actualmente que ¿Sí? eso me parece bastante interesante de, de pensarnos a nosotros mismos ¿no? claro. desde, desde el pasado y desde el presente. Ustedes vienen bregando desde el programa, bueno, desde que el programa está aquí en la radio, por bueno poder federalizar, recuperar lo que fue en un momento el entramado nacional del ferrocarril y uno de los argumentos no solo tiene que ver con las economías regionales, no solo tiene que ver con lo económico el, en comparación del transporte ferroviario con el transporte de ómnibus de, de, de colectivos, sino también en eh, Bueno, lo que tiene que ver con el transporte de mercadería, de mercancías, hace poquito se anunció un aumento de casi el 10% de las naftas, lo hizo la empresa Bandera ipf y en ese momento hablábamos de cómo iba a impactar eso... Ni hablar de Ahora vamos a hablar de, de otros temas como el, el acuerdo con el Fondo y otras cuestiones Pero eh, cómo iba a impactar eso directamente en los precios de todo Porque hoy en Argentina todo se transporta, o prácticamente todo, en camiones Y esto encarece mucho y hace que uno termine pagando eh, productos nacionales A precios casi internacionales por el costo de ese, de, de ese transporte ¿Cómo están eh, analizando, retomar esto? Y si hay algún tipo de perspectiva de recuperar ese ferrocarril Mira, en esos dos puntos que nos parecieron neurálgicos de los últimos días nada más uh -huh. que queríamos retomar apenas comencemos el programa uno de ellos es que ahora hace días, el 12 de febrero cumplió 108 años la estación Manzone que es del ferrocarril Urquiza uh -huh. y es uno de los ferrocarriles que ha sido diezmado en todo lo que es el AMBA porque le han levantado los dos cruces ya lo hemos hablado varias veces en sí. Pilar y en Urlingan, que cruzaban las vías del Urquiza y del San Martín y eso hace que estas localidades queden aisladas uh -huh. los pequeños productores locales, de lo cual ahora se está empezando a hablar mucho, pero que venimos hablando hace algunos años, ¿se uh -huh. acuerdan de la posibilidad de tener pequeños mercados centrales, podrían llamarse, pero regionales, uh -huh. donde los productores locales participen? Eh, en el acto que se llevó adelante el 12 de febrero en conmemoración al aniversario de Manzones, se hicieron estos planteos y también se está buscando, y nosotros particularmente estamos buscando hablar con las autoridades de Lurquiza para ver cuál es el planteo que tienen ellos. Se habla de recuperar el ferrocarril Lurquiza, pero de Pilar hacia afuera o de Zárate hacia afuera, hacia lo que sería la Mesopotamia. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es cuáles son las posturas de las organizaciones sindicales y de la empresa en cuanto a la recuperación de la zona local y de esta posibilidad de activar ciertas economías regionales. Estábamos charlando con Alejandro Albite, integrante del Monafe, el Movimiento Nacional Ferroviario, sobre justamente los ferrocarriles, la carga, el ferrocarril federal. Nos estabas eh, hablando al respecto de el Urquiza y cierta cierto proyecto para recuperarlo, pero de Pilar para el resto del país y no lo que tiene que ver con la, la parte del, del AMBA, de la área metropolitana de Buenos Aires. Exactamente, y la idea que tenemos es tratar de contactar alguna de las autoridades de la línea y de las organizaciones sindicales como para ver cuál es la postura particular que tienen ellos uh -huh. en el ámbito que gestionan directamente. Claro. Y por otro lado, por en lo que tiene que ver con la carga, tratar de ver cuál es la proyección que hay para los próximos meses y para los próximos años en lo que tiene que ver con la recuperación de elementos que quedan evidenciados como elementos fundamentales para asegurar el suministro de carga, uh -huh. que son los ferrocarriles a los lugares, Lugares que se han visto afectados por los incendios, por las sequías mm. y hace un mes por este bloqueo que se sufrió en la frontera con Chile y que trajo como consecuencia el desabastecimiento de algunas regiones de ambos lados de la cordillera. Va a ser interesante escucharlo a Gustavo del Pino... ...al resto de los compañeros del Monafe... ...hablar al respecto del acuerdo, el proyecto de acuerdo... ...porque todavía no pasó por el Congreso... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...este año en varias entrevistas que hemos tenido con referentes sindicales... ...de docentes, médicos, no, de distintos ámbitos judiciales... ...preguntamos si en general hay preocupación... ni un rechazo a este acuerdo porque lo que se lee y teniendo en cuenta los antecedentes de otros acuerdos con el organismo con el Fondo Monetario Internacional lo que se anticipa es ajuste recorte en sala de salarios y en condiciones de trabajo como hay alguna postura del Monafe desde los sindicatos ferroviarios al respecto Desde el, los sindicatos ferroviarios acompañan las medidas que toma el gobierno. Las uh -huh. direcciones sindicales acompañan hasta ahora, por lo menos, uh -huh. alineándose bajo el ala de la CGT oficial, digamos. Uh -huh. Por parte del Movimiento Nacional Ferroviario y de este programa en particular, de empezar de nuevo, nosotros tenemos una posición crítica por lo que vos decís. Uh -huh. eh, todos los acuerdos anteriores eh, han sido perjudiciales para el pueblo argentino en general. Nosotros eh, bregamos ya desde eh, antes de que asuma el gobierno la nueva gestión eh, la necesidad imperiosa de investigar primero eh, las causas y los fondos a dónde fueron destinados en esta deuda y después de eso llevar adelante una evaluación de qué es lo que efectivamente se debe, a quién y de dónde tienen que proveer esos recursos. Ahora, dentro de ese aspecto, lo que sí vamos a acompañar durante todo este periodo es eh, la crítica y la lucha en contra del acuerdo con el Fondo Monetario porque creemos bueno, de hecho ya está sucediendo, antes de que se firme el acuerdo ya hay inflación porque uh -huh. se dio, como vos dijiste recién, eh, el aumento de los combustibles, se viene el aumento para las tarifas en general uh -huh. y también eh, el aumento en los alimentos. Entonces creemos que si esto es antes de llevar a cabo el acuerdo, eh, es muy ingenuo pensar que no viene de la mano de lo que nos quisieron imponer en el 2017 que es la flexibilización laboral uh -huh. más profunda aún porque de hecho está sucediendo por sectores Eh, sino oficializarla a través de una ley y también la flexibilización de las condiciones para los jubilados y pensionados. Entonces creemos que nuestro rol como trabajadores y parte del pueblo argentino es participar en una crítica a esto y plantear que el acuerdo tiene que ir por otro lado, que la deuda interna es prioritaria uh -huh. y la deuda externa merece una investigación, a, digamos una investigación a cielo abierto, ¿no? donde uh -huh. todos nos enteremos de qué se está investigando y cuáles son los resultados. Porque llevar al Parlamento un acuerdo que ya está eh, planteado directamente nos parece que no es muy democrático. Uh -huh. si bien forma parte del juego de este tipo de democracia en la que participamos eh, nos parece que nos están aislando de la posibilidad de por lo menos debatir y creemos que eso se tiene que llevar adelante Última ahí, te agradecemos este ratito, Ale. Eh, ¿tendremos, ¿Tendremos un mejor tren en el área metropolitana de Buenos Aires en este 2022? Algunas señores pareciera decir que va a ser igual eh, o, lamentablemente, un poquito peor. Se incendió una locomotora en enero de este 2022 en los días de mucho calor. Sí, también tenemos algunos problemas con las formaciones, los problemas en el San Martín en particular se suscitan por las formaciones, por las locomotoras y lo, por los problemas de señalamiento y es la característica general que ha dado eh, desde el 2015, podríamos decir, que es cuando llegaron estos trenes o 2014, uh -huh. cuando los trenes chinos empezaron a funcionar y rápidamente empezaron a mostrar algunas falencias. Las causas son diversas, las iremos planteando a lo largo de, de los programas, uh -huh. pero a su vez esto está acompañado de una política que va eh, relacionada con la forma de mirar la realidad. Creemos que lo que nos falta y que también venimos planteando hace décadas es el tema de una ley que organice el sistema de transporte. Si uh -huh. no te pasa lo que pasó ayer con el Sarmiento que estuvo en un paro, una medida de fuerza que afectó a más de 300.000 mil usuarios, después tenés los problemas particulares en el Urquiza que decíamos recién, en uh -huh. el Belgrano Norte, en el San Martín, todo segmentado sin una planificación general que pueda programar y proyectar a mediano y corto plazo cuál es la salida para esta claro. situación. Creemos que hay que trabajar mucho, mucho en ese tema. El San Martín sigue sin parar en Palermo y en Villa Crespo y en paternal sigue sin parar la idea de ellos es que a, a mediado de año se puede inaugurar una de esas estaciones, uh -huh. a mediado de año implicaría más de dos años sin estación, claro. en junio es el aniversario de que se cerraron estas estaciones así que creemos que hay una cuestión de gestión, por eso decíamos lo importante es hablar con aquellos que tienen decisión de gestión, uh -huh. porque algo está pasando que las obras no se llevan a cabo, no se terminan, claramente hay atrás una discusión respecto de quién la tiene que hacer, uh -huh. cuáles son las condiciones, quién lo paga Pero ya está pago, ya está eh, resuelto en la forma práctica. Ahora falta que la parte judicial se destrabe, se lleven a cabo las tareas, porque los usuarios se ven afectados aún al día de hoy. Y el rojito, el Belgrano Norte, continúa todavía con estaciones con tarimas y estructura tubular. Se supone que en el transcurso del 2022 eso se termina, según dijo eh, Guerrera, el actual Ministro de Transporte, y todas las estaciones del Belgrano Norte van a ser nuevas. con eh, una nueva terminal en retiro, todo arreglado. Esperemos que sea así. Uh -huh. Lo que sí hay que hacer es eh, plantearse directamente, bueno, quién lo va a gestionar, porque tanto el Belgrano Norte como el Urquiza fueron extendidas nuevamente uh -huh. las concesiones y algo que es imperativo al día de hoy es que se pueda monopolizar a través del Estado todas las empresas de transporte para ahí sí llevar adelante una planificación uh -huh. que haga que concuerden y no sean autónomas o independientes las acciones en un lado y en otro, sino que sea una empresa centralizada que pueda tomar la decisión y mejorar nuestro ferrocarril. De un ferrocarril nacional ni hablar todavía en el horizonte. En la letra muerta de la ley? Sí. El tema es que las leyes, además de organizarse y regularse, después tienen que llevarse a cabo con decisión política. Mm. Eso hasta ahora no aparece porque están interiorizándose en los temas que tienen que ver con los recursos para pagarle al fondo. Ya. Por ejemplo, lo que pasa con Jean Denoul, y esa va a ser la prioridad, mm. por ejemplo, ahora. Entonces nosotros, si vamos a seguir mirando al puerto, atrasamos 200 años mm. en la discusión. Creemos que hay herramientas y vamos a hablar con algunos de los que tienen ideas distintas como para que se vea que hay otras puertas para mm. abrir. Ale, gracias. Y bueno, esperamos, ansiosos, ansiosas, el regreso el 22 de febrero, próximo martes de empezar de nuevo el programa del Monafa en la radio. Muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos escuchando mutuamente a lo largo de todo el 2022 también.